Buenos días, soy vuestra tutora. ¿Dónde estáis? Porque son y 35 en 5 minutos. Nos vamos. b r o e s t a m o s bien, tío. Hoy vamos a vivir la vía loca, tío. Estoy acompañando a estas. La ha dejado una cosa en casa de p a t r i y luego nos vamos al centro. O sea, hoy va a ser una noche que si no sobrevivo, tío, te quiero mucho. p u e venga, tú, chao. Hola, caracola.、Eh, ¿Qué tal? Estoy viendo el concierto de Fence.、Eh, en realidad tengo que acabar esta enamorada l desde súper pronto. Pero he llegado de una mala leche a casa porque, mira, yo te cuento. Mira, no me lo puedo creer. c r u z o la parada de la Sacia para coger el bus. Me está viendo llegar, cierra s puertas y se pone el narcio. No me lo puedo creer. Aquí en la lluvia con la bancarilla manchada de ganchitos, la palmita o de quechua y un batido de v a i n i l l a de proteínas en el bolsillo.